Primer libro de Crónicas, capítulo 18 Después de estas cosas aconteció que David derrotó a los filisteos y los humilló y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab y los Moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a a d a d e s e r rey de Soba, en Amat. Yendo este a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y le tomó David mil carros, siete mil de a caballos, y veinte mil hombres de a pie. Y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de cien carros que dejó. Y viniendo los sirios de Damasco en ayuda de Hadad Ezer, rey de Soba, David hirió de ellos veintidós mil hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes. Porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad e s e r y los trajo a j e r u s a l é n Asimismo, de t i b a t y de Cum, ciudades de Hadad e s e r Tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toi, rey de Amad, que David había deshecho todo el ejército de a d a d e s e r rey de Soba, envió a Adoram su hijo al rey David para saludarle y bendecirle por haber peleado con a d a d e s e r y haberle vencido. Porque Toi tenía guerra contra a d a d e s e r Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab y de los hijos de Amón, de los Filisteos y de a m a l e k Además de esto, Abisai, hijo de Sarvia, destrozó en el Valle de la Sal a dieciocho mil Edomitas y puso guarnición en Edom. Y todos los Edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, y juzgaba con justicia a todo su pueblo. Y Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, y j o s a f a t hijo de a i l u d canciller. Sadoc, hijo de a i t o b y Abimelech, hijos de Abiatar, eran sacerdotes, Y Zabsa secretario. Y Benahía, hijo de Joiada, estaba sobre los ereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes cerca del rey.